Ahora sí, buen día, ¿cómo estás? Camila te saluda. Hola, Camila, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, agradecerte en primer lugar estos minutos aquí con, con Radio Encuentro y, bueno, consultarte en primer lugar、eh, cómo está la situación allí en Cipoletti l por, por estas horas. Bueno, anoche tuvimos una reunión como multisectorial.、Uh -huh. eh, la verdad que vivieron varios sectores.、Eh, en, bueno, estuvimos analizando todo lo que sucedió、eh, junto con la familia. Le planteamos、pues、bueno, nosotros en una multisectorial que nace justamente、eh, un hecho de o n d un policía p e r s e g u í a una, a una, a una cosa, o sea, a su ex pareja,、eh, donde l también intentó dañarla, y bueno, nosotros ahí estuvimos acompañando, pero a la vez,、eh, como multisectorial, estamos n donde están los coquitos para ver cómo podemos acompañar y que de alguna manera. Y civilizar lo que está sucediendo. Tratamos、uh -huh. de una serie de actividades、eh, para esta semana y, bueno, vamos, ir, vamos camino a ver si hacemos una marcha por acá, que es el p e d i d o de la familia. Está allá, tremenda tortura.、Eh, bueno, yo,、eh, como el, el vecino vivía con este barrio, en el barrio de Grero,、sí. que ya conocen el barrio, que es un barrio popular, de, de en la zona. Ya sabe, nació en Chigoriti. Sí. Vino、eh, bueno, en los aliciolarios, acá en, en la m a n s a de la 7, la verdad. t a m b i é n r a n los n ú m e r o s que, como no, q u e r í m o s a b e r qué es lo que pasó. después, bueno, me s t o i m o s e s p e r a n d o por los mismos exilios, por comentarios.、Eh, Se、si、vivió un montón para terminar muriendo、eh, Jorge, la verdad. Bueno, esto、um, es totalmente repudiable por todos los ámbitos. Eh, y se, se va a exigir、eh, justicia y cárcel para los responsables. ¿Cómo avanza,、eh, digamos, qué se sabe por lo menos por ahora de la investigación? Digo, ¿Cómo pasa de estar una persona detenida a aparecer、eh, molida a golpes en una comisaría? Ya, la, la, de, ellos quisieron mostrar esto: totalmente que era un a e c i d o golpeado antes de ingresar a la comisaría. Sí.、Eh, y bueno, los testigos, los vecinos, incluso. Eh, gente que estaba en un lugar porque justo se ven dos hechos: el、eh, hecho con Jorge, por la detención, y、eh, muy cerca en un accidente de tránsito. Entonces, como que、eh, ahí en el mismo barrio am, estamos hablando de、eh, dos c u a d r a s de la c o l i c e r í a del barrio del m a p o Todos los hechos suceden ahí cerca de la c o l i c e r í a a d o s cuadros. a Bueno, hay testigos, eh, eh, se presentan testigos, hay cámaras de s e g u r i d a d que muestran cómo de alguna manera desde el comienzo lo empiezan a golpear, lo detienen, l o me he hecho ya h i d o no tan grave, o sea, yo、no、vivo me h i d o porque le dio una patada en la cara, a lo que dicen los vecinos, y、eh, en esas condiciones yo entré en el momento que me lo mandé a la, la profesional del hospital. Y, y ahí se lo v u e l v e n a l l e v a r sin informarlo a fiscalía, sin i n f o r m a r l e a los familiares, sin informar l e absolutamente a nadie,、Ajá. a nadie de que tenían una persona detenida.、Eh, ni unos hechos por los cuales lo detuvieron, ni nada por el estilo.、Eh, tan, todo t es totalmente ilegal.、Claro. Bueno, la policía de este barrio yo no estoy acostumbrado, hace un tiempo atrás, ya se llevó un juicio adelante. Contra tres policías que a un chico que navarró similarmente por la desvalidación antecedente,、eh, lo violaron dentro de la cárcel, se p i s o en el acto y se e n c o n t en el culpable y está n detenido. s O sea que pasaron cosas en esta policía y no hay ilusión nada. Y acá, q i e n e s los principales r e s p o n s a n y ya sabemos quiénes son. ¿Quiénes manejan la policía? El Estado de la provincia de o n e r o Nosotros, como muchos e c t o r e s vamos a responsabilizar、eh, directamente porque se están dando distintos hechos en esta policía.、Sí. Acá en Chiboretti、eh, ya sabemos que hay más de 5 o 6 personas que han muerto d entre o d de las policías. Esta es la única vez que se puede probar c o r e t a m e n t e que la persona que entró e la policía、eh, salió de ahí. ingresó bien Y salió ahí、eh, muerta por los golpes por todo. En la otra, vamos a d e c h o、bueno, r、sí, c a m i e n t o ahorcamiento, ahorcamiento. Hay como c i n c o seis casos que nosotros pedimos que se investiguen de personas que han muerto en diferentes c o m i s i o n e s de los hechos. por hecho.、Uh -huh. Bien, decíamos, entonces, ¿tienen previsto realizar una movilización en estos días? En principio, vamos a, vamos a acompañar a la familia. Bien. Que. Está muy g a l s l a d a obviamente, que nos quedan a su hijo y a su hermano. e、eh, queremos hacer, vamos、eh, bueno, seguramente a, a hacer un o s c a r t e l e s vamos a acompañar y queremos preparar una marcha para que la s familia s esté n en condiciones. No es que nos digan el día y la hora.、Eh, s、sí、i acordamos sacar un material, un, un, un, un plato como para o sea, hacerlo público. Eh, Acompañar en la próxima n u c i a que va a ser el jueves del viernes, donde、eh, supuestamente tienen que juntar más pruebas.、Eh, Llega a la otra parte de lo que fue el, el, la autopsia que le h c i e r o n porque no llegó completa llegué a este, el jueves del viernes. Así que ahí vamos、no、a tener más información. Hasta ahora, la información que tenemos,、eh, por lo que nos contó la nueva noche,、eh, tenía. Las siete costillas rotas, una p o r f u e t a su hígado、eh, y tenía las cuatro, y tenía que ser. O sea, la c r a de la e r Una tortura、eh, hasta que q e d c u l m i n a o con la muerte de este chico. Muy bien. Lila, gracias por estos minutos. Estaremos, por supuesto, siguiendo de cerca este, este tema. Y bueno, y el abrazo también para todos por allá. Bueno, un abrazo a t e d e s también. Gracias. Hasta pronto. Lila Calderón, vecina、eh, de la familia gatica allí en, en Cipoletti. l